...especial para marcha. En el día de la fecha, 13 de diciembre... ...día del Petróleo Nacional... Eh, ...nuestras organizaciones... Eh, ...y diversas personalidades... ...estamos convocando a un acto a realizarse... Eh, ...a 1730... En, ...en la calle Diagonal Norte y Esmeralda... ...donde está el edificio que pertenece a YPF... ...con motivo precisamente y eh, plantear allí la necesidad imperiosa de la recuperación de nuestros recursos energéticos que no es otra cosa que plantear la recuperación de la soberanía si bien es cierto va a haber actividades desde las 14 horas con mesas y volantes de radio abierta eh, con la idea digamos de informar al conjunto de la sociedad respecto de esta situación pero fundamentalmente Eh, nuestra intencionalidad es precisamente que la energía es un tema de Estado y que necesitamos, eh, para poder salir de la situación que tenemos de crisis, eh, este adoptar la decisión de recuperar ese patrimonio a manos del pueblo argentino. Sobre todo, terminar con el proceso de privatización y terminar con este proceso de extranjerización, donde el 90-95% de los recursos de petróleo y gas están en manos de empresas multinacionales.